de esta conca por lo que le tienen que dar importancia a los equipos es porque aquí de aquí sale un boleto para el mundial de clubes exactamente exactamente exactamente así es que por eso es que es importantísimo lo que vaya a pasar y que cómo cómo está la situación en la mls pues déjenme contarles que toronto cincinnati se enfrentan mañana montreal contra filadelfia todos estos encuentros empiezan a las 11 de la mañana hora de los ángeles Austin contra Galaxy a las 11.30 de la mañana. Portland, LAFC, 1.45. New England contra el DC United, 4.30. Vancouver se verá las caras con el New York City también a la misma hora, 4.30. Inter Miami contra Red Bull. Y mientras tanto, que Charlotte contra Nashville también el día de mañana. Sporting, San José, Sporting Kansas City contra San José. Este San José que está de verdad que sorprendiendo. La MLS no había hecho nada, pero ahora están intratables. Así es que es otro equipo que se está poniendo muy muy muy este muy importante todo lo que está haciendo porque recordemos que San José siempre ha sido de los equipos de California porque se saben con tanta fuerza uh -huh. que comenzó el San Diego FC entonces de los equipos californianos el EFC es el, más, eh, este, el equipo más, más dominante más imponente, ya ha sido campeón a pesar de que es muy joven el Galaxy, ya ni no se diga el, el, el campeonísimo de, de, de, de la liga de MLS y San Diego que comenzó con fuerza en su primera temporada, así es que esa, él, era San José, el equipo que se había estado quedando, pero ya está en esta temporada muy bien, así es que esos son los encuentros de MLS importante porque recordemos que ya para este próximo martes El Cruz Azul este va a recibir en esta visita de vuelta a LAFC, esto dentro del marco de la Concachampions. Aquí las cosas están tres goles a cero a favor de LAFC. Mientras tanto, el otro equipo de la MLS es Nashville, que, se, que tiene que ir a visitar a la América este mismo jueves. El partido de Leipzig va a ser el primero a las seis de la tarde, hora de Los Ángeles, mientras que Nashville, América, va a ser a las ocho treinta. Acá la situación está pareja, está cero a cero. El gol de visitante puede ser crucial para el América, para sus intereses, así es que es importante lo que vaya a pasar. Recordemos que Nashville es el primer lugar, está en primer lugar en la Conferencia del Este. Y en el otro encuentro del equipo, el otro equipo angelino, pues, este, el Galaxy va a recibir al Toluca acá en el estadio, acá en Los Ángeles. Esto va a ser el próximo miércoles 15 a las 6 de la tarde. Aquí las cosas están cuatro goles por dos a favor de Toluca. Pero, este, recordemos que Galaxy hizo dos goles de visitante y en este torneo el gol de visitante cuenta. Y ya para el otro encuentro que también se va a realizar este el miércoles, Al 15 a las 8.30 el Seattle Sander uno de los equipos importantes de la MLS contra Tigres aquí la situación está 2 a 0 a favor de los Tigres así la cosa en lo que respecta a la MLS eh, ahora como ustedes se dieron cuenta Tico, este, él se fue a pasear uh -huh. entonces me, me de entonces, toda y, la información de <risas> sí, vino, exactamente, <risas> él así bien, de, bien democráticamente Ajá. Ajá. Entonces, me dijo me atiendes mi tienda entonces iba así verdad como como buena compañera así muy solidaria que me que me caracteriza entonces yo le dije bueno pues está bien porque hablemos de mi aguilita porque mañana hay clásico en el Salvador este Alianza contra Fas Se van a enfrentar mañana a las seis de la tarde. El Isidro Metapan contra el Cacahuatique también juegan mañana, mientras que Hércules Interfa lo va a hacer a las dos de la tarde, pero esto será el próximo domingo. El águila, el equipo más popular, así como el, saben que el águila es la versión como de las Chivas en El Salvador, porque ¡Ole! no porque juegue, no porque ¡Ole! juegue solo con, <ríe> no porque juegue solo con salvadoreños, porque no tiene extranjeros, pero sí es el equipo más popular, eh, tiene la mitad de la afición más uno, aunque me salgan algunos fascistas o algunos aliancistas a, a refutarme, a tratar de refutarme la idea, pues no. En el águila somos la mayoría. Entonces, águila contra Zacatecoluca este el domingo, mientras tanto, San Francisco Morazán contra Municipal Imeño y Platense contra Luis Ángel Firpo. Aquí lo importante es que ya estamos en las últimas Eh, eh, ya son las últimas fechas y las posiciones hasta este momento, FAS está en primer lugar, Firpo 38 y Alianza 30, muy alejado el FAS.